Hola, yo soy Cristina Cheto, soy la actriz de la obra La mujer de la valigia que se presenta en Pista Urbana los martes de noviembre y este espectáculo es un monólogo intenso, rápido, que está construido de forma asociativa es un tejido de, de reflexiones, de observaciones que este personaje hace durante sus viajes por Europa, donde vive en Bú de un futuro mejor y cuenta los sabores y sin sabores del vivir afuera. Una mujer que viaja eh, no por, por placer sino por trabajo en busca de un futuro económico mejor, por eso dejó el país, Está ahora de visita, de vuelta en Buenos Aires y cuenta sus aventuras, sus observaciones, sus reflexiones también muchas contradicciones relata sus aventuras y sus utopías y una manera de ver el mundo en el que vive. Es una mezcla de, de, de pasiones, de amores, de rechazos, y como cosa importante cuenta lo que el desarraigo hace con ella. Este personaje es un nómade moderno, un fruto de, de la globalización, sin ser su víctima, y en este monólogo ella transita todo... Su vida, contándola aquí, en los pocos días que está de visita, por eso la mujer de la valija, que está de paso en realidad, siempre atrapada entre estos dos mundos, el mundo de aquí, que es su casa, sus amores, sus afectos, y el mundo allá, que se lo imaginaba un poco diferente a cómo en realidad lo encuentra, y eso es un poco lo que cuenta durante el espectáculo.